Buen día Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, al pelo. Bueno, Hugo, eh, queríamos hablar con vos por el tema de la licitación de Medanito, eh, lo que nos puedas contar, eh, hay una oferta que es Refipampa, es lo que sabemos, eh, ¿qué, qué, ¿qué información podés compartir? Mirá, fue un proceso muy, muy positivo para, para la empresa, se, mm. se trabajó todo el proceso previo a la presentación de la oferta, se habían, habían comprado sobre eh, dos empresas importantes que, que tuvieron acceso, esas empresas habían eh, contratado consultoras muy conocidas dentro del, del ambiente petrolero, eh, que hicieron un exhaustivo análisis ¿no? de, del área, eh, de todo el estudio de lo que era el data room, de toda la información que tenía petrol y, y que puso a disposición Eh, bueno, trabajando en ida y vuelta con, con los técnicos de Pampetrol durante un mes y pico y después solicitaron una prórroga de un mes más, eh, o sea que fue un, un proceso muy muy exhaustivo y, y, y muy positivo para también para Pampetrol, ¿no? porque, porque se hizo una revisión de las, de las posibilidades y el desarrollo del área importante, después una empresa desistió de, de presentar oferta, eh, quedó una sola oferta Hoy estamos trabajando en la, en la comisión, yo integro esa comisión, que somos cinco integrantes de, de esta comisión de, de prejudicación, Es Ya una comisión que ha quedado fija para todas las licitaciones, la fue formada ya por, por principio de año, mm. eh, ya que es, es la comisión que se va a encargar de, de todas las licitaciones. Bien. Eh, eh, eh, Hugo, vos marcas esto eh, también por lo que ocurrió el año pasado, eh, cuando se quiso licitar y también quedó desierta, y vos habías cuestionado... Eh, que no estaba bien conformada la comisión. Sí, no más, no, no, la comisión legalmente estaba bien conformada, Yo no integraba claro, esta bueno. comisión, no. Pero, pero bueno, eh, este fue un proceso. No, no, no me voy a volver sobre el proceso anterior. Eh, pero este proceso ha sido, ha sido muy correcto y, y, y interesante tanto para nosotros y creo que seguramente también para las dos empresas que, que, que, que estuvieron en todo. En todo el trabajo del desarrollo de, de, de este área, ¿no? de, este, de este área chico, que es un área que, que, que lo tiene Pan Petrol, el ulti, uno de los últimos áreas que, que le queda Pan Petrol para, para visitar en producción, en, en explotación. Eh, y bueno, ahora tenemos el cronograma, nos fija el 21 de julio, para dictaminar. En, en eso está trabajando la comisión, ya todos los integrantes de la comisión contamos con, con la información. Eh, estuvimos trabajando primeramente sobre, sobre el sobre A. Eh, las comisiones trabajan de una forma así, si, si hay que solicitarle a la empresa alguna aclaración mm. sobre alguno de los puntos para que se pueda explayar o, o alguna definición concreta que, que a veces no quede no clara y que sea eh, correctamente y objetiva, mm. eh, y también el día lunes sobre el mediodía, sobre las 12 del mediodía, eh, y abrimos el, el, el sobre B, que es la oferta económica, el cumplimiento bueno de, de las condiciones objetivas que, que planteaba el pliego. Y yo creo que sin problema el 21 de julio, o tal vez antes, eh, vamos a estar dictaminando. ¿no? Bien, y vos cómo viene la información que tenés vos, y en, en tu caso, ¿cómo ves? ¿Es posible que, bueno, que se le adjudica a Refipampa? ¿O es adelantado? No, me, no puedo adelantar nada no, porque vos sabés que, que asumimos un compromiso de confidencialidad. Yo, si bien no firmo esos actas de confidencialidad, mm. ya también tuve una discusión, tuvimos una... Un, no es que una discusión, un debate, ¿no? Sí. Eh, un poco político. de, eh, de si, si Yo creo que ya por el cargo que uno, que uno tiene, estoy totalmente seguro, ya asume eh, que, que tiene que ser confidencial todo este tipo de información, ¿no? Porque, sí. porque es información muy sensible, sobre todo la de las empresas, ¿no? La de las empresas que que se presenta. Eh, así que, bueno, hemos asumido este compromiso y no puedo decir nada hasta el, claro. 20, no voy a decir nada hasta el 21 de julio, que sea el momento del dictamen. Bien. Eh, Hugo, ¿este área es atractiva para la empresa o para las empresas era atractiva? Es eh, para... un área chica. Sí. Eh, eh, hoy, lo que no es atractivo es el momento que vive el país, Pablo. Claro, ¿no? hoy, sí. hoy es difícil estas cosas, ¿no? Vos sabés que hoy en la, en la producción petrolera las inversiones están muy paradas, Eh, hoy se paga un barril de que no supera los 55 dólares cuando es de muy buena calidad el crudo, de un buen grado API, eh, bueno, todo lo que pasa con la falta de combustible es una cuestión multifactorial, no, un montón de factores. Yo esto lo había manifestado ya hace cuatro meses, no, eh, en una nota que me hicieron había había manifestado que esto iba a pasar, me, tuve una reunión posterior, me llamaron a causa de esa nota que era del diario El Diario, me llamaron de La Agrícola fui y les expliqué a, lo, a los productores lo que iba a suceder con el gasol y lamentablemente eh, es lo que está sucediendo, ¿no? Hay un montón de factores, eh, falta de crudo, falta de refinería, todo lo que se escucha es cierto, en, en, eh, en mayor, o mayor o menor medida, un montón de cuestiones y de factores que afectan a que hoy nos esté faltando combustible en casi todo el país, eh, que no es un momento de alta demanda, eso, eso también es importante decirlo hoy, ya la, la siembra de fina, de trigo, de, de cebada, eh, quedará un 20% por sembrar, hay una sequía muy importante sí. principalmente en nuestra provincia y en gran parte del país, se ha, se ha frenado la siembra, eh, no es un momento de alta demanda, eh, y, y bueno, y se va a, a, va a ser mucho más grave cuando en la primavera cuando cuando la demanda aumente. ¿no? Claro, y no eh, hay soluciones, no, no, no se es una solución. De, de no eso te iba, solución. De te iba a preguntar, eh, ¿algunas medidas que ha tomado eh, el Gobierno Nacional, por ejemplo, aumentar el corte del biodiesel o eh, importar? Eh, ¿Con eso se solucionaría, ves, eh, posible no, o no? No, no? no, no, no, solamente va a paliar un poquitito. ¿no? Ah. Eh, lo del biodiesel es, es importante, ah. eh, es un trastorno para las para las productoras, porque bueno las refinerías tienen que ir y, y cargar eh, el biodiesel, eh, mezclarlo, eh, seguramente va a encarecer más el precio, eh, pero bueno, es un 5%, un 10% más, eh, seguramente es importante la medida. Lo de importar, ¿cuánto tiempo puede importar un país que no tiene dólares, que no tiene reserva mm. Es cierto, está faltando, generalmente se importa ese gasoil de Europa que tiene muy bajo contenido de azufre eh, y que con eso se forma eh, lo que es hoy Infine, lo que era antes el euro, no eh, se mezcla con el gasoil nuestro, eh, que tiene mucho mucho contenido de azufre en algunos lugares, en algunos yacimientos, el de La Pampa tiene alto alto contenido de azufre, por eso hay que mezclarlo, eh, y bueno, siempre era de un 20, un 30% ¿no? lo que se importaba, mm. principalmente de este producto. Claro. Sí, es cierto, hoy como todas las importaciones está frenado, sí. y ¿cuánto puede comprometerse el gobierno que va a permitir eh, las que las que importan son las petroleras, mm. ese ese gasoil que importan eh, es mucho más caro que el que se vende en el país, o sea, eh, y le van a dar dólares para, para poder para poder importar, tiene dólares el país eh, para, para permitirle a las petroleras poder importar eh, ese gasoil, mm. bueno, son todas preguntas eh, y, y que hay que darle una continuidad en el tiempo, ¿no? Claro, eh, Hugo aprovecho y te consulto eh, ya que estás, bueno, siendo el director de la oposición ahí en Panpetrol y en este contexto eh, de crisis energética, ¿cómo está la empresa eh, desde tu punto de vista? ¿Cómo está Panpetrol? Sí, sufriendo también los avatares de, de esta situación, ¿no? uh -huh. eh, Nosotros eh, hoy nuestro objetivo ha sido ampliado, eh, estamos eh, vamos a, estamos también trabajando en una licitación de un parque fotovoltaico en la localidad de Victorica, donde Eh, el sistema eléctrico de la provincia tiene una, una, una falta importante, una debilidad importante mm. eh, es un proyecto de 7, 7,5 megan, que tiene un costo de por encima de los 7 millones de dólares, que hicimos una una licitación de iniciativa de presentación de iniciativas privadas, para bueno, y que también la tuvimos que declarar desierta sí. eh, la verdad cuesta encontrar hoy empresas que, que quieran invertir, eh, vos Uno generalmente, Pablo, sabemos que hacia eso vamos, el, el mundo, el, el futuro, son las energías limpias, las energías eh, verdes, eh, pero después cuando tenés que buscar interesados en invertir en esto, eh, cuesta, ¿no? Cuesta claro. porque por, por las condiciones, eh, volvemos al obvio, ¿no? Siempre. Sí, eh, y, y bueno, hemos decidido que lo haga Pampetrol, eh, que el gasto lo asuma Pampetrol, o sea, hoy estamos en un proceso de licitar la obra, es eh, una obra importante, que ocupa estamos en un predio de Victorica eh, que está de, pegado al, al vivero al vivero de, de Victorica, eh, y bueno, estamos haciendo todos los trámites para, para poder acceder a ese predio que es de la provincia eh, y, y lanzar la licitación, que son alrededor de 24, o entre 24 y 30 hectáreas que necesitamos para este proyecto, eh, y bueno, son son son procesos que son inversiones que después necesitan un periodo importante para amortizarla y, y bueno, por eso también es importante que licitemos este área eh, porque este área necesita inversiones, eh, es un área que, eh, que se necesita perforar, que necesita pruebas pilotos de, de secundaria para darle más energía al área, mayor producción, se nos ha caído la producción porque nosotros lo tomamos cuando Petro lo devuelve a la provincia Y hasta ahora hemos hecho lo que se llama en la jerga petrolera operación y mantenimiento solamente, ¿no? Claro. Hemos perforado eh, y se nos ha ido eh, deteriorando la producción, cayendo la producción, y hoy necesita un, una fuerte inversión. Nosotros en el TEO solicitamos una inversión de alrededor de 5 millones 5.800.000 mil dólares en los primeros dos años eh, eh, como para, para, para que el área comience a, a crecer, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y por eso también... también Eh, lo, eh, es importante que venga que vengan empresas privadas a, a realizar esas inversiones. ¿no? Claro, sí, destacas eso. Eh, que en este contexto se haya presentado una empresa interesada eh, en, en ese área eh, es bueno. Eh, bien, Hugo, no sé si quedó algo, sino gracias como siempre eh, por estos minutos con Radio Kermés. No, no gracias a ustedes. Siempre me, me han permitido expresarme, siempre me llaman y yo soy, soy para poder dar mi opinión. Así que bueno. el agradecido soy yo, Pablo. Bueno, que tengas buen día, Hugo. Buen día, un abrazo.